Cuentos de hadas españoles El leñador honrado Había una vez en una pequeña aldea Un joven llamado Alan Era un hombre muy honrado Y nunca tomaba cosas que no le perteneciesen Curiosamente vivía en una casa de ladrones Robaban durante el día a todas las personas de la aldea y por las noches celebraban sus ganancias Pero Alan no disfrutaba de aquello Esto no me gusta ¿No te gusta? Pues dámelo a mí, me lo comeré todo ¿Qué? No lo harás, yo soy el más delgado, dámelo a mí ¿Qué te pasa, Alan? ¿Por qué no te gusta la comida? No es la comida, es la forma de vida. No me gustan los robos y la deshonestidad. Quiero una vida mejor. <risa> ¿Una vida mejor? ¿Qué hay mejor que esto? Conseguimos todo el oro y toda la comida deliciosa que deseamos. No hay nada mejor que esto. <risa> pues, yo creo que sí. Mañana me iré y comenzaré una nueva vida. Ah, haz lo que desees. Para mí mejor tendré una ración más de comida. ¿Tú? No será así. Yo me quedo con la parte de alanquita las manos del plato. ¿Queréis estar callados? Ah. Al día siguiente, Alan partió él solo. Viajó hasta la aldea de al lado para comenzar una vida nueva y honrada. Cuando llegó al pueblo, se sentó a pensar qué hacer. «Debería encontrar un trabajo que me dé de comer y un lugar para pasar la noche». Hmm. «¿Cómo puedo conseguir eso?» «¡Oh, ¡Oh vaya! ¡Mis manzanas!» ¡Oh, no se preocupe! ¡Yo se las recojo! ¡Aquí tiene! ¡Oh, qué amable! Debe de estar muy hambriento. ¿Quiere unas manzanas? ¡Oh, no! ¡No puedo aceptarlas! ¡Son suyas! ¿Estás seguro? ¡A mí me parece usted hambriento! ¡Sí! ¡Sí, estoy muy seguro! ¡No tengo nada de hambre! Muy <risa> Bueno, pues si no tiene hambre... Tiene un oso rugiéndole en la barriga Tome, coma tantas como quiera, puedo comprar más ¿De verdad? Alan estaba tan feliz que se comió todas las manzanas ávidamente. La anciana lo miró y sonrió ¿Quién es usted? ¿Es de aquí? Um, no, no, no lo soy, me llamo Alan y acabo de llegar a la aldea Necesito encontrar un techo bajo el que dormir y un trabajo ¿De verdad? ¿Y por qué no se queda usted conmigo? Podré alimentarle hasta que encuentre un trabajo Ojo, eso sería muy amable por su parte, gracias No se preocupe Desde aquel día, Alan comenzó a vivir con la anciana Era una mujer muy dulce y lo trataba bondadosamente Alan se preguntaba cómo recompensarla Finalmente consiguió trabajo como leñador Y diariamente salía a cortar madera y a venderla Pero sus ganancias no eran abundantes Pero de todo lo que conseguía le daba una parte a la anciana Un día, mientras salía a cortar madera Se quedó absorto en sus pensamientos «Debo cortar mucha madera hoy Ayer no había demasiada comida en casa» Si hoy consigo más dinero por la madera que venda, quizá pueda sorprender a la anciana Puede que incluso podamos darnos un festín Estaba tan feliz, centrado en sus pensamientos Que mientras cortaba, se le resbaló el hacha de entre las manos y esta cayó al río ¡Oh no! Esta era la única forma de recompensar a la anciana ¿Qué puedo hacer ahora? En aquel momento apareció el hada del río El leñador se quedó impresionado al verla Ella le miró el rostro al leñador y sintió pena por él Hola jovencito, soy el hada de este río ¿Ocurre algo? Oh, bueno, se me ha caído el hacha al río Es la única forma de conseguir alimento Oh, tranquilo, yo te la traigo El Hada del Río utilizó su magia para formar un torbellino Del que emergió una preciosa hacha de oro Adornada con preciosos rubíes y esmeraldas El Hada del Río le ofreció el hacha de oro a Alan con una sonrisa ¿Es esta tu hacha? Oh, no, esa no es mi hacha ¿Estás seguro? Sí, estoy totalmente seguro Bien, déjame que vuelva a mirar El Hada del Río utilizó su magia de nuevo y esta vez hizo emerger un hacha de plata repleta de preciosas gemas y con un brillo encantador. Esta debe de ser tu hacha. Vamos, tómala. Lo siento, pe pero esta tampoco es mía. El Hada del Río sonrió y utilizó una vez más su magia para esta vez hacer emerger el hacha de madera del leñador. Esa es, esa sí es mi hacha. Gracias, amable hada Te he ofrecido hachas de oro y de plata Recubiertas de gemas y joyas Pero has sido honrado y solo has aceptado la tuya propia Estoy muy satisfecha contigo El hada le entregó a Alan las hachas de oro y plata Alan se quedó entusiasmado Le dio las gracias al hada y regresó felizmente a casa Con el dinero que consiguió con las hachas Le construyó un buen hogar a la anciana En ella comenzaron una vida más agradable Un día Alan iba paseando por la aldea Hablando con los aldeanos sobre lo que había ocurrido Todos sentían curiosidad por saber Cómo había conseguido Alan tan buena fortuna ¿Le robaste a alguien la gallina de los huevos de oro? <ríe> no, no he robado nada Solo ha sido buena suerte Le explicó a todos los que le rodeaban lo que había sucedido en el río Un amigo, otro leñador llamado James, sonrió con maldad Así es como conseguí las dos hachas El hada del río fue muy amable Sí, que parece un hada muy amable <risa> Aquel día, James fue al río con su hacha de madera Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie le observaba Cuando sintió que estaba a salvo, lanzó su hacha al río y gritó dramáticamente ¡Oh no, mi hacha! ¡Mi única esperanza para conseguir dinero y alimento! ¡Que alguien me ayude! Y entonces el Hada del Río apareció entre un estallido de destellos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, buena hada! Se me ha caído el hacha al río. ¡Oh, por favor, ayúdame! Tranquilo, yo te la traigo. <risa> el Hada del Río utilizó su magia para formar un torbellino. Los ojos de James se agrandaron mientras su avaricia se apoderaba de él. ¡Es esta tú! ¡Sí, sí, esa es mi hacha! ¡Oh, muchas gracias! James extendió las manos para tomar el hacha de oro Pero el hada quedó desilusionada ante su comportamiento ¡Tú, horrible y avaricioso hombre! ¡Me desagradas con tu deshonra! ¡No te daré el hacha de oro! ¡Ni te devolveré la tuya de verdad! ¡Vete! Y con aquello, el hada del río desapareció Dejando a James triste y decepcionado Había sido demasiado avaricioso Y ahora había perdido su única oportunidad De conseguir un hacha de oro Y de recuperar la suya propia Cuando Alan se enteró Sintió lástima por James Y le ofreció unas monedas de oro Toma Aquí tienes unas monedas para un hacha nueva Pero recuerda amigo mío Solo la honradez vale la pena James rompió a llorar y le dio las gracias a Alan Aquel día, cuando Alan regresó a la casa de la anciana Descubrió que en lugar de una pequeña cabaña Ahora se alzaba una magnífica casa hecha de oro Alan se sorprendió ¿Qué? Estoy soñando Y justo entonces vio una carta posada en el suelo La recogió y comenzó a leer Querido Alan, no solo has sido honrado, sino muy amable. Cuídate, con amor, helada del río. Ups, quiero decir la anciana. Alan no podía creerse que la anciana con la que había vivido fuese en realidad helada del río. Sonrió mientras las lágrimas le caían de los ojos. En los siguientes años, Alan adoptó a numerosos niños para criarlos y convertirlos en ciudadanos honrados y amables, asegurándose así de que el mundo fuese un mejor lugar en el que vivir.